Fronteras del futuro qué va a ser con Javier Sollano Pero antes eh, quiero decir una cosa Esto es eh, Fronteras del futuro Pero vamos a hablar un poquito del pasado De un personaje de hace un siglo Que existió en Madrid Y que conoce todo el mundo Su nombre es, era Arturo Soria De un hombre a una calle Y a todo un barrio, de ciudad lineal Bueno, pues una de las cosas que él quería imponer para la gente eh, Y imponer hasta cierto punto era Recomendar Como en esa zona de Madrid Iba a haber eh, casas eh, Tipo chalets sí, No eran chalets exactamente Pero eran casas Con jardincitos tenía, Claro Pero que cada casa tuviera su huerto Su huerto, su jardín una Para abastecerse la gente Bueno, ¿qué le pasó a tu Soria Que fueron todos los inmobiliarios contra él Qué casualidad, Qué eh? casualidad ¿Qué casualidad? O sea, porque quería la independencia de la gente. No, y la oye, libertad, que la gente eh. tuviera una calidad de vida que en los centros de la ciudad no existen, eso sí, las personas ricas. ...se van a vivir a estas zonas... Claro. ...pero luego en el a centro si de la ciudad... ...pero entonces no era una no, zona rica... ...no, no, eran... ...luego se puso eran más de, las de moda... Afuera. La, de, la, ...las afueras la, la de Madrid... Calle, ...eso ocurría el en, el en muchas claro. ciudades... Sí, sí, sí, ...no sólo sí. de España, sino en ciudades de... ...Europa, que en... ...en lo que entonces era el extrarradio... ...se hicieron estas colonias... por ...que se llaman así realmente, ¿no? ...en los que muchas eran colonias... ...incluso obreras, pero donde la calidad... ...de vida era superior al, al, al zona, centro de lo que sigue ocurriendo siglos después o tiempos tiempo después pero, do, pero lo, ahora las personas ricas son las que se van al extrarradio con esos jardincitos esos no sé sí. qué pero dejan dicho en sus ayuntamientos que en las zonas centros haya mucha contaminación exacto, para que exacto. ellos disfruten de aire limpio en sus zonas <risa> en sus chales de Monte Alina y estas sí, cosas en el extrarradio de Madrid exacto, ¿verdad señora? <risa> no tiene ninguna intención eso que estás diciendo no, no ninguna no, para ¿no? que bueno hay, hay también hay gente que pudiente que también tiene chaletes en zonas muy buenas en el centro de madrid sí, ¿eh? claro. bueno, pero que que no hombre, lo que, que no es de recibo es pudiente. lo que no es de recibo es lo que ocurrió por ejemplo en la ciudad de Madrid hace unos años que hasta la Unión Europea tuvo que decir hombre no haga usted trampa señor alcaldesa botella Ya, yeah y antecesores, es decir, sí. no ponga ustedes la medición, la, las unidades de medición de contaminación no las aleje de las zonas donde es, hay que medir la contaminación y diga usted que tal unidad de medición es la de no sé dónde cuando no está, la, la es ha retirado real. usted de allí y la ha puesto en mitad del parque del Retiro, donde evidentemente está en el centro de Madrid pero en mitad del parque del Retiro no hay la contaminación que hay en la mism misma puerta de claro, Alcalá evidente. o en la, en la misma plaza Cibeles, por sí, ejemplo pues, pues eso fue una jugarreta que hizo aquí un ayuntamiento de, de, de Madrid, vamos a decir y, y vamos a señalar porque así fue, y fue la Unión Europea la que tuvo que decir, hombre, trampas no, porque entonces... Que si, se la notado, que la, se la claro, corto, exactamente, ¿no? entonces hubo que reconducir esa situación posteriormente y... Ahí estoy bueno, a, a, al, ahora están penalizando... Claro, todo nosotros ahora, eh, aquí en, es, en este sitio tan maravilloso... Por, i, por que esa razón poco. nunca se va a echar atrás Madrid Central. Bueno, vamos nunca. a ver, ¿A jamás, ahora... Jamás, jamás. ahora Eh, en, en teoría a la vuelta de estas vacaciones eh, que habrá habido menos contaminación en, en, en, en esta zona eh, hablamos de Madrid lo centralizamos en Madrid Central porque ha sido la polémica estos últimos meses ¿no? Sí, donde ¿no? intentar ya, ponerse a la vanguardia de Europa y resulta que bueno los nuevos eh, próceres del ayuntamiento pues lo han querido retrasar dice que para mm, perfeccionar el sistema para ver yeah, la yeah, posibilidad de yeah. editar ha habido mm, eh, eh, eh, órdenes judiciales Eso que es. han dicho que no y ahora eh, cuando ha vos, habido sentencias tanto, cuando volvamos el día 1 a primeros de septiembre podremos qué pasa con todo eso y cómo o, se hace o, o, o más lo que está claro dice, ¿no? que las mediciones de la contaminación de las ciudades hay que hacerlo de una forma mejor de la que se está haciendo porque de la forma que se hace eh, es costoso esas, esos equipos de medición esas unidades esas casetas que vemos en los centros de muchas ciudades es costoso medirlo y como los científicos eh, de la Universidad de Copenhague y de la Universidad Politécnica de Madrid han comprobado que los huertos urbanos pueden, en determinados aspectos, pueden servir para medir la contaminación o sea, de que, las ciudades. Que es si decir, me invitas a tu casa y me dices, te llevo al te huerto? Doy, te doy te, exactamente, <risa> te, voy a dar, te voy a dar concretamente, mira, según, según, <risa> un tomate. No, no, no, no es un tomate. Pimiento, mucho más rico. Si me dices ver, lo del si, pepino, si ya me lo te pienso. Gusta, <risa> a dar. Si a ver si te lo tengo por aquí, te voy a dar Berza, <risa> te voy a, berza y Col. ¿Eh? es lo que te da nada de pepino nada de... porque es con las plantas que han hecho las pruebas, vale, en plantas de alcohol, hoja vale. plantas de hoja, han hecho las pruebas en Copenhague que yo no sé si tiene más contaminación que Madrid Central, o no, no lo sé pero bueno, pues lo han que, medido alguien creo ahí, que, ¿eh? que la berza es muy buena para ciertos potajillos sí, claro, muy rico. Exacto, todo, a ver, hoja, pues ya me invitas a comer eh, cosas de hoja, todo, todo de hoja comida o como tú quieras yo, yo en otras muchas cosas también las hojas bueno, pues lo han medido en esto y entonces han medido varios parámetros Eh, ...y han establecido... Y, y, ...y lo han hecho en tres sitios... ...uno en un sitio de muchísima contaminación... ...con muchísimo tráfico... ...otro en mitad de un parque urbano... ...es decir, la trampa que hizo sí. el Ayuntamiento de Madrid... ...a colocarlo... ...pero que eh, esté ese parque urbano... ...en medio de una ciudad... ...y luego en una zona... Eh, ...digamos en una cápsula, aislado... ...en condiciones ideales, por así decirlo... ...para como, como control... Por, como... ...y entonces han visto... ...que en efecto... ...la que estaba en mitad de toda, de toda la polución... Que, que es la que más eh, contaminación eh, eh, tenía es, esa planta es, es mucho más barato es eh, mucho más ecológico fomenta además eh, eh, un medio de vida saludable, etcétera, y mucho más mm, eh, fiable que las estaciones estas de medición, porque estas estaciones lo que hacen son mediciones puntuales mm. y en cambio las plantas lo que hacen son una medición completa, constante. durante constante durante toda su, su vida, por así decirlo hasta que es recolectada entonces analizando los niveles, por ejemplo, de cadmio y plomo que han, que han visto, han visto que incluso en las peores condiciones en Copenhague, es decir, la que estaba en el sitio de más contaminación de, de los tres eh, eh, que han elegido, eh, incluso esa planta era apta para el consumo humano, porque los niveles de plomo y cambio eran Eh, estaban muchísimo más por debajo de de la de, de los legalmente establecidos eh, por la legislación europea no no te quiero contar la que estaba en mitad de un parque o aquella que estaba en conexiones claro, y, claro. La, que era la, de... ¿Y solamente han cogido las plantas de Copenhague o han cogido no, en, en otras en, No, en esas tres ha sido en Copenhague pero han establecido tres puntos y han plantado eh, eh, en los urbanos esta, la verde la coli, el coli el y todo esto y es con lo que han analizado, han visto que sí se puede consumir pero que Evidentemente, la que está en un sitio que hay menos contaminación tiene unos niveles muchísimo más bajos que eso. Y la medición es mucho más eh, integral que la de las estaciones, estas que eh, hay que Eh, hacer una instalación, ya, ya, ya, ya. ¿no? porque, porque eh, en, es mucho más, y encima... Y encima tienes para autobas Y verte. encima tienes, eh, o sea, con esto se fomentaría la creación de eh, los huertos, huerto huertos urbanos claro. en mitad de la ciudad, y en fin, es, este tipo de cooperación o de participación ciudadano que ahora está mal vista en algunas ciudades. <risa> no bueno, pero no, no en todas ¿nos vamos ¿Eh? No en todas, además. No, en todas, hay y, otras ciudades. ¿no? no, y en muchas terracitas, eh, cada vez más se da, ¿eh? En, en terraños chiquititos, te haces tú ahí tu pequeño huertito claro. de limón, Hombre, el de sería analizarlo, tú como analizas los claro, niveles de claro. carne claro. y plomo, ¿no? Pero bueno, esto es un estudio... Eh, no, sí, eh, sí, sí y si, y le y bocao, cara, no, si le pegas un bocado, si le pegas un bocado y se te pone la cara morada claro, malo. Bueno, pues... Las fronteras del futuro en el futuro tendremos de nuevo esos huertos urbanos, Ojalá. pero... Ojalá sea así, porque además esos huertos eh, pueden servir para medir la contaminación en los sitios eh, de mucho más barato, claro, más económico claro. y más efectivo. Y es que una, forma natural, una de forma natural de medir, de medir cómo estamos fastidiando claro, a la naturaleza. Porque las plantas tienen funciones pues vitales nada, pues, que no tienen estas estaciones. Invitamos a todas las ciudades de España y pueblos coli, que, que, que no sí, tenga sí. su huerto, pues que lo, lo implante en su pisito o en su casita. Y así encima medimos todo cómo va. ¿no? tan ricamente y nos hacemos y me invitas y me invitas Sí, si yo te hago la termomila pongo a marcha <risa> <risa> y ya nos vamos a tomar algo exacto venga